Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Bendito sea aquel cuya mano está a la soberanía absoluta de todo y es todopoderoso. Él es quien creó la muerte y la vida para ponerlos a prueba y ver quién obrabá más rectamente. Y él es el poderoso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 Recibirán el castigo del infierno. ¡Y qué pésimo destino! Cuando sean arrojados al fuego, escucharán en su interior ruidos desagradables, a la vez que éste bullirá. Estará a punto de estallar de ira. Cada vez que un grupo sea arrojado a él, los ángeles guardianes del infierno les preguntarán, ¿Acaso no recibieron a ningún amonestador o a ningún amonestador que les advirtiera del castigo de Allah contestarán Sí ciertamente llegó a nosotros un mensajero de Allah advirtiéndonos de ello mas lo desmentimos y dijimos Allah no ha revelado nada y ustedes amonestadores están en un gran extravío y añadirán si hubiésemos escuchado y hubiésemos razonado sobre lo que decían no estaríamos hoy entre los habitantes del fuego abrazador serán entonces sus pecados que Allah aleje de su misericordia a los habitantes del fuego abrazador en verdad quienes teman a cuando no son vistos obtendrán el perdón de sus pecados y una gran recompensa por sus buenas acciones tanto da como si guardan en su interior lo como si lo expresan con palabras pues él conoce bien lo que ocultan los corazones como no iba a conocerlo ha creado todas las cosas él es el sutil y está informado de todo él es quien facilitó que pudieran habitar la tierra recorran sus confines y él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 Conocerán la severidad de mi castigo que les advertía. Y, ciertamente, quienes también desmintieron a sus profetas y negaron la verdad. ¡Y qué terrible fue mi castigo! ¿Acaso no observan cómo las aves que vuelan sobre ellos extienden y recogen las alas? El clemente está en el aire. El clemente está en el aire. En verdad, Él ve todas las cosas. ¿Quién, aparte del clemente, podría actuar como un ejército, auxiliándolos y protegiéndolos? Mas quienes rechazan la verdad, viven sumidos en el engaño. ¿Quién podría proveerlos si Alá retuviese su sustento? Mas quienes rechazan la verdad, viven sumidos en el engaño persisten en su soberbia y en su extravío ¿quién está mejor guiado el que cajo y no ve lo que hay delante de él o el que camina erguido por el camino recto di a tu pueblo oh mahammad ahora es quien los creó concedió el oído la vista y la razón poco es lo que se lo agradecen diles él es quien los creó la tierra y ante él serán reunidos el día de la resurrección y dicen quienes niegan la verdad a los y cuándo tendrá lugar esa promesa de la resurrección si son veraces diles oh muhammad allah tiene conocimiento de ello Y yo no soy más que un simple amonestador. Y cuando vean próximo el castigo, tras el comienzo del juicio final, los rostros de quienes rechazaron la verdad se consternarán. Y a quienes les dirán recriminándolos. Esto es lo que pedían con apremio. Diles a quienes niegan la verdad. ¡Oh, Muhammad! si Allah me destruyese a mí y a quienes me siguen como o se apiadase de nosotros, ¿acaso eso los libraría de un castigo doloroso? Diles, Él es el Clemente, en Él creemos y en Él de confianza, y ya sabrán quiénes son los que están en un claro extravío. Diles, díganme, si su agua